Nos disfrutan cuando deben acometer algo arriesgado, otros prefieren andar donde es seguro. ¿Hay alguna manera de equilibrar los dos extremos? ¿Es prudente o sabio que el creyente corra riesgos? Hoy, aquí en Momento Decisivo, el doctor David Germaya nos recuerda que la Biblia nos enseña que debemos ser prudentes, pero también astutos. Hay algunas ocasiones en que para andar con Dios en efecto, debemos optar por correr el riesgo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Arriesgue, salga de su zona de seguridad. Gracias por acompañarnos hoy en esta edición del jueves de Momento Decisivo. Hoy vamos a empezar nuestra lección sobre los riesgos. Es maravilloso hallar en la Biblia ejemplos claros de individuos que optaron por correr el riesgo a fin de obedecer las órdenes que habían recibido de Dios. Aunque para correr ese riesgo, tuvieran que salir de su zona de seguridad. Vamos a hablar más de eso en unos momentos. Pero primero, permítame recordarle que para esta serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, ya está a su disposición la guía de estudio. Contiene preguntas personales y también preguntas para el grupo. De esta manera puede utilizarla de manera personal, en su propio estudio, o también puede usarla para una reunión de un grupo pequeño o clase bíblica. Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir toda la información que necesita para ordenar este o cualquiera de los recursos que Momento Decisivo tiene disponibles para usted, a fin de ayudarle en su estudio de la Palabra de Dios y en su andar con el Señor Jesucristo. Ahora. Empecemos nuestra lección y abramos nuestras Biblias para hablar del tema Arriesguese, salga de su zona de seguridad. Y su esposo Steve estaban celebrando su aniversario en un hermoso lugar de veraneo costero en Saint Lucia. Una mañana decidieron caminar el sendero de bienestar del lugar, un sendero de una milla con estaciones para hacer ejercicios como sentadillas, una barra de equilibrio e incluso un puente de cuerdas elevado. En cada estación hicieron la actividad hasta que llegaron al puente de cuerdas. Él, Lo cruzó con facilidad, pero ella titubeó. Todo lo que podía ver, dijo ella, eran enormes agujeros a los lados de tamaño suficiente como para que se trajaran toda mi pierna si llegaba a resbalarme. El miedo la venció y retrocedió y regresó frustrada y desilusionada consigo misma. Al día siguiente, se embarcaron en un velero de como 12 metros de largo. Era la primera vez que ella navegaba Y estaba entusiasmada y contenta. aun cuando el barco estaba en aguas encrespadas, había marineros experimentados al mando. Pero Jean sabía que esta aventura era mucho más peligrosa que el puente de cuerdas del que había retrocedido el día anterior. Así que, a la mañana siguiente, los dos volvieron al sendero de bienestar. Y esta vez, dice ella, no dije nada. Simplemente me dirigí a la escalera y avancé. No me detuve a mirar alrededor ni a preguntarme cómo iba a lograrlo. Simplemente hice una pausa por unos segundos en la plataforma, empuñé la cuerda y comencé a poner un pie delante del otro. Antes de que me diera cuenta, estaba al otro lado, sintiéndome victoriosa por mí misma. La mayoría de nosotros, si somos francos, pensamos del riesgo como una situación negativa que debemos evadir. Pero el riesgo es una parte de la vida, Y una gran parte de la fe. No todo riesgo vale la pena correr. Pero si usted se siente demasiado abrumado por el temor como para evaluar correctamente la situación, se perderán muchas oportunidades para el crecimiento. ¿Ha estado usted jugando a lo seguro? ¿Demasiado seguro? Si hacia adelante es la dirección en que quiere avanzar, prepárese para correr algunos riesgos basados en la fe. Ser un seguidor de Cristo en el mundo de hoy no es seguro. y nunca pretendió serlo. Piense los personajes de las Escrituras que corrieron grandes riesgos. Moisés no estaba jugando a lo seguro cuando volvió a Egipto para confrontar al faraón. Éxodo 5.1 Gedeón no estaba jugando a lo seguro cuando despidió casi todo su ejército, según jueces 7.7 David no estaba jugando a lo seguro cuando se enfrentó a Goliath. primero de Samuel, 17.32 Sadrach, Mesach y Abednego No estaban jugando a lo seguro cuando se negaron a arrodillarse ante el ídolo que Nabucodonosor había levantado en las llanuras de Babilonia. Daniel 3.16 Esther no estaba jugando a lo seguro cuando puso su vida en juego para salvar a su pueblo diciéndole a Mardoqueo, Si perezco, que perezca. Y Pedro tampoco estaba jugando a lo seguro cuando se bajó del barco para caminar sobre el agua e ir a Jesús. Mateo 14.29 Lo que estoy diciendo es que no se puede jugar a lo seguro. No, si uno quiere echar mano del mañana y llevar a cabo los sueños que Dios ha puesto en el corazón. Para serles sincero, librado a mí mismo, probablemente yo hubiera errado demasiado a menudo del lado de la seguridad. Pero hay un hombre en la Biblia que me inspira para seguir dando un paso hacia adelante, corriendo riesgos con confianza de corazón en el Señor. Estoy convencido de que usted podrá avanzar sin temerle a los riesgos, si puede incorporar el espíritu de aquel hombre. Se llama Caleb. ¿Lo recuerda? Muchos no saben gran cosa en cuanto a Caleb, porque aparece en la Biblia solo en 30 versículos. Pero, ¡qué tremendos versículos son! Dicen mucho en cuanto a este hombre. En este mensaje... Quiero mostrarles cómo este héroe del Antiguo Testamento dejó para usted un legado de valor, un poderoso ejemplo de gracia que corre riesgos, que echa mano del futuro. Según el libro de Números, Moisés envió a doce hombres, Josué, Caleb y otros diez, como patrulla de avanzada para reconocer la tierra prometida. Estos hombres dejaron la seguridad de su campamento, cruzaron el río Jordán y pasaron a Canaán. Su misión... Era tomar notas sobre la tierra, observar al enemigo, estudiar las fortificaciones, calcular la cifra de población y traer de vuelta suficiente inteligencia para ayudar a Moisés a planear la invasión venidera de la tierra que Dios le había prometido a los israelitas. La Biblia nos relata este episodio de esta manera. Números 13.21 Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin y subieron al Negev. y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Aimán, Cesai y Talmai, hijos de Anak. La ciudad de Hebrón había sido el hogar ancestral de Abraham y Jacob, pero ahora estaba habitada por una tribu perversa de enormes guerreros conocidos como los hijos de Anak. La visita de estos guerreros aterró a estos espías. Recogieron algunas granadas e higos de los huertos de Canaán, Y dos de ellos llevaron cargando en un palo un enorme racimo de uvas. Imagínense el entusiasmo cuando los espías volvieron a Cades Barnea. Su misión les había llevado 40 días y nadie sabía si estaban vivos o habían perecido. Día tras día, los centinelas en el perímetro de Israel avisoraban tratando de verlos. Ahora han vuelto, todos ellos sanos y salvos. Pero, como saben, no están unidos. la mayoría de ellos quería vivir en la zona de seguridad. Así que tomémoslos a ellos y a algunos otros relatos aquí y allá y hablemos de cómo vivir la vida en la zona de seguridad. En el fútbol profesional, los entrenadores estudian hasta la más pequeña de las estadísticas tratando de hallar toda ventaja posible. Pero según el escritor John Turney y el psicólogo de investigación Roy Baumeister, Muchos entrenadores cometen el mismo error semana tras semana. Tiene lugar en el cuarto esfuerzo y corta distancia faltante, cuando el equipo necesita solamente una yarda o dos para conservar la posesión de la pelota. Nueve veces de cada diez, en lugar de tomar la decisión más riesgosa de tratar de ganar haciendo otro esfuerzo, el entrenador se conforma con tratar de no perder y envía al pateador... Patean la pelota al otro equipo. Ahora bien, las estadísticas muestran que tratar de anotar y por consiguiente ganar es en realidad lo mejor. Así que, ¿por qué los entrenadores patean en el cuarto esfuerzo? Bien, los escritores mencionados concluyeron que hay un factor que interviene. Lo llaman el poder de lo malo. Dicho en términos sencillos, nuestros cerebros están alambrados para dar más importancia. a los aspectos negativos que a los positivos. Así que eventos malos influyen en nuestra toma de decisiones más que los positivos. Eso significa que sin que importe cuánto queremos triunfar, evitar lo malo puede fácilmente llegar a ser nuestra meta primaria. Volviendo al entrenador, él sabe que si escoge arriesgar una jugada y no lo logran, y el otro equipo logra anotar, Los aficionados y la prensa no lo perdonarán. Los locutores deportivos lo denunciarán como imprudente y usarán frases tales como pérdida de momento o momento decisivo en el partido. Si el equipo pierde por escaso puntaje, ese cuarto esfuerzo fallido cargará por la culpa por la pérdida y será reproducido infinitas veces después. Es difícil sobreponerse a esa imagen del fracaso potencial, así que El entrenador juega lo seguro. El temor del fracaso ha perdido muchos partidos. ¿Ha oído usted alguna vez estos nombres? Samua, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Naibi, Guoel. Yo no los había oído muchas veces antes. ¿Y usted? No. porque son los nombres de los 10 espías que arriesgaron sus vidas en una misión de espionaje solamente para desalentarse y olvidarse de confiar en Dios y volvieron con un informe negativo. Se desanimaron e hicieron que el pueblo de Israel se desalentara. Estos hombres cometieron tres errores terribles y nosotros podemos también cometer los mismos errores si no prestamos atención. Cayeron en tres trampas que usted y yo Debemos evitar a toda costa. En primer lugar, ampliaron al máximo la oposición. ¿Cuánto nos encanta hacer eso? Dios quiere que usted avance. Él tiene para usted aventuras, retos, victorias y tareas significativas. Y al contemplar usted el puente a su futuro, mira las cuerdas o mira los agujeros. Según Números 13... Los diez espías ampliaron al máximo toda amenaza que distinguieron. Miraron al puente que Dios había diseñado para su futuro y todo lo que vieron fue agujeros. La Biblia dice en Números 13.31, «Mas los varones que subieron con él dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros».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 En los cuales fijaron la vista los diez espías que no creyeron. No podemos subir contra aquel pueblo, número uno. Número dos, son más fuertes que nosotros. Número tres, la tierra traga a sus moradores. Número cuatro, los hombres son de gran estatura. Cinco, ahí hay gigantes. Número seis, son hijos de Anac, raza de gigantes. Número siete, nosotros parecíamos saltamontes. Si usted se propone avanzar en la vida, Especialmente si aspira a liderazgo, va a tener que aprender lo que significa correr riesgos, vivir por fe. Incluso los dirigentes más celebrados de la historia tuvieron que aprender esta lección. Hay riesgo en avanzar, pero no hay tracción sin fricción. Al principio de la guerra civil en los Estados Unidos de América, la carrera de ningún militar parecía más brillante que la del general George B. McClellan. Algunos le llamaban el Napoleón de la República estadounidense. El presidente Lincoln le nombró comandante del ejército del Potomac y más tarde lo promovió como primer general en jefe del ejército de la Unión. McClellan presentaba una figura imponente montando a caballo. Parecía como si hubiera sido seleccionado para el papel de la oficina de personal, pero también regularmente exageraba el tamaño del enemigo, ampliando la amenaza. Y mientras más amenazador crecía en su mente el enemigo, menos confiaba mostraba en el campo. Veía los agujeros en lugar de las cuerdas. Y aun cuando estaba constantemente organizado y preparado, rara vez se lanzaba a la batalla. Cuando lo hacía, su objetivo parecía ser evitar la pérdida y no ganar la batalla. Lincoln finalmente le escribió diciéndole, «Si usted no quiere usar el ejército, quisiera que me lo prestara por un tiempo». ¿Recuerda usted a los 10 espías? Pero, más importante, este es un buen momento para preguntarse a usted mismo si ellos hacen que usted piense en usted mismo. Cada vez que nos comparamos con la oposición, en lugar de comparar la oposición a Dios, podemos caer en un estado de temor. Y si ese es el patrón de su vida, el primer paso hacia adelante es reconocerlo. Una de las cosas que hacemos cuando nos negamos a arriesgarnos, cuando tratamos de evitar la pérdida, en lugar de tratar de ganar, es ampliar al máximo la oposición. En segundo lugar, minimizamos las oportunidades. Cuando los 10 espías ampliaron al máximo la oposición, también redujeron al mínimo la oportunidad increíble que Dios les había dado. Tenían solo una vaga percepción de lo que Dios tenía guardado para ellos y creyeron de corazón que Dios...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 Después de todo lo que el Señor había hecho por ellos, los había liberado de la servidumbre, había abierto para ellos las anchas aguas del Mar Rojo, los había acompañado en una columna de nube y de fuego, les había dado la ley, les había dado alimento y agua en el desierto, les había prometido hacerles una gran nación en una tierra que fluye leche y miel. Y todo lo que ellos pudieron hacer fue olvidarse muy rápido de todo eso, pero incluso más importante, ¿Lo haríamos nosotros? Cuando nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros en el pasado, somos aptos para reducir al mínimo su capacidad para guiarnos en el futuro. Incluso podemos aterrarnos del futuro y a donde pensamos que Dios nos está dirigiendo. Y de esta manera estamos exactamente en donde el diablo nos quiere y él nos pone en el lugar en donde evitamos los riesgos y jugamos a lo seguro. Ah. Somos individuos de poca fe. Lo que le estoy diciendo es esto. No reduzca al mínimo las oportunidades que Dios tiene para usted en el futuro. No ponga todo su esfuerzo en evitar la pérdida o alejarse del futuro que Dios tiene para usted. Más bien, avance hacia adelante con confianza y valor y haga la tarea que Dios ha dispuesto para usted. Así que, no amplíe al máximo la oposición, No reduzca al mínimo las oportunidades, porque si lo hace, usted pone en peligro el objetivo. En su incredulidad, amigos y amigas, los israelitas desecharon el futuro precioso, poderoso que Dios tenía para ellos. Su acción de incredulidad abierta incurrió en un castigo terrible. En primer lugar, el castigo por traer de vuelta un informe negativo al pueblo de Dios consistió en dos sentencias severas. Primero.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 Salga de su zona de seguridad. El lunes, empezaremos a considerar el tema Persiga, alcance su sueño. Que concluiremos en la edición de Momento Decisivo del martes. El miércoles, empezaremos a considerar la lección sobre Crea, ponga su mente en orden. Esperamos que usted nos acompañe en las lecciones que restan de esta serie. Hasta mañana. Les habló David Yeremaya. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo.